Ya estamos con Plinio en línea, ahí lo vemos eh, por interno nosotros eh, y le estamos dando la bienvenida en su columna de esta semana desde Brasil. ¿Qué tal Plinio? Buenos días Hernán, buenos días Ángeles, siempre un gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Igual para nosotros hablar contigo, y antes de entrar ya en, en el temario que nos señalabas más temprano, esta noticia que conocíamos hace un rato de que Lula destituyó hoy al embajador de Brasil en Israel, que lo van a mandar ahora, va a trabajar en Ginebra, en Suiza, y que había estado en Brasil hace muy poquito, había estado un tiempito, como que tres meses en Brasil, y volvió a organizar su mudanza y ahora va a quedar eh, la, la embajada bajo el mando del encargado de negocios, el ministro Fabio Farías. Sí, es una noticia que acaba de salir. Sí. Eh, en realidad es una deterioración progresiva de las relaciones de Israel con Brasil, pero yo creo que refleja el aislamiento creciente de Israel sí. en relación a todos los estados que no estén 100%... apoyando el genocidio que se comete en Palestina. Entonces es una medida que me parece muy, muy bien hecha por Lula, que manda el, un mensaje, en realidad sería necesario mensajes todavía más contundentes, pero camina en la dirección correcta de tentar frenar el desatino total del Estado de Israel. Bien Plinio, para ir con eh, los temas que nos propones eh, también eh, para esta semana empezando por nuevas revelaciones que se van conociendo en el caso del asesinato de, de Mariel, de la concejal del Partido del Socialismo y la Libertad ¿verdad? que ha hecho quien ha sido inculpado como el, el asesino el que ejecutó el asesinato Sí, el asesino que se llama Ronnie Leza Que, es un, que, te, que trabajaba en un lugar que se llamaba Escritorio do Crime. ¿no? Es un matador profesional. Él hizo una delación premiada y, y, y en esta delación él eh, revela el precio que cobró por el servicio. Y el precio fue de un negocio inmobiliario en la periferia de, de Río de Janeiro, de un valor de más o menos 10 millones de reales, que es más o menos 2 millones de dólares, entonces los, herma, los que coman, los mandantes que son los hermanos domingos que son mi milicianos de Río de Janeiro, uno de ellos que se llama Chiquinho, ¿no? Francisco Panchito, uh -huh. ¿eh? es diputado federal por Río de Janeiro y Él, eh, ellos le, le dieron la gerencia de un punto de milicia, de comando de una de un territorio de la zona oeste. Entonces es nada más una revelación a más sobre el caso de Marieli, pero que demuestra que, es, que el negocio de la milicia es grande, no tiene límites y y ese fue el precio que se cobró por eh, por el asesinato de Mariel eh, fue el asesinato un apunte nomás de esto, ha sido el asesinato político destacado de los últimos años en, en Brasil, ni que hablar, ¿no? si no recuerdo mal, pero uno sigue, lo hemos hablado contigo, eh, sigue pensando en qué, qué, cuánto dolía lo que ella hacía, cuánto impactaba en el crimen organizado en Brasil, como para tomar esa determinación de asesinarla, ¿no? Sí, yo creo que esto todavía no está claro porque no hay todavía el, el testimonio eh, de los mandantes, no, de los hermanos Domingos que niegan, que dicen que no, que es una injusticia, que ellos no hicieron nada. Pero a lo que por todo lo que salió, lo que parece es que la acción de Marielli en la periferia de Río de Janeiro eh, perturbaba los negocios de los hermanos Domingos. no solo la acción de Marieli, pero la acción de todos los diputados más a la izquierda. Entonces, ellos quisieron mandar un recado que es claro, o sea, no se metan en la periferia, es un negocio nuestro, ustedes no se metan porque si se meten, jugaremos sucio con ustedes. Yo creo que este es el mensaje, pero demuestra el gran negocio que se convirtió las milicias de Río de Janeiro, de las cuales Jair Bolsonaro es una de las expresiones políticas. Pasando a otro tema, uno que podemos decir que vuelve, ¿no? Porque hablar de Petrobras y del de pedido, la insistencia que hay desde las autoridades de Petrobras para hacer la exploración, eh, para encontrar petróleo, buscar y encontrar petróleo en Fosa Amazonas, eh, habla de, de que hay... Si uno busca, hay mucha literatura a lo largo de este tiempo, que ya es largo, en que hay una insistencia y, y que le piden directamente a Lula que intervenga ¿no? y que, que haga que se aceleren las cosas. Seguro, ¿no? El caso, no la noticia es: la nueva presidente de Petrobras, que se llama Magda Chambriá, que es una, digamos, una vieja. un cuadro del PT y un cuadro de la Petrobras. Ah. Ella entra y en su primera declaración pública eh, defiende la exploración de petróleo en la Foz de Amazonas. A lo que parece, hay mucho petróleo en la Foz de Amazonas, de la Amazonía, pero siempre es un problema ecológico enorme, no sí. solo ecológico, es un problema ecológico, es un problema agrario, es un problema que... afecta a las naciones indígenas que ahí viven. El Ministerio de Ambiente noticia, creo, había hablado ¿verdad? en contra, ¿no? El Ministerio de Ambiente, allí como se llama? Totalmente llame. contra. Entonces, en contra. Lo que es, eso es lo que yo creo que es importante de esta noticia, ¿no? El, el, el presidente anterior fue un presidente ambiguo. Ni se posicionaba contra ni a favor. Quedaba, digamos como nosotros decimos aquí en Brasil, arriba del muro, ¿no? No, no se posicionaba. Bueno, ella viene con un mandato claro. Yo quiero buscar petróleo y yo quiero buscar el lucro de Petrobras. Eh, esto es muy, eh, digamos, un poco chocante para nosotros porque venimos de una gran crisis que es donde estamos metidos ambiental en el río grande del sur. Esta crisis fue, es una crisis anunciada, porque habían varios estudios de mucho tiempo, ya ya conversamos de esto aquí en el programa, diciendo, mira, Rio uh, Grande es una región vulnerable a crisis, hay que tomar medidas, hay que frenar el agronegocio, hay que tomar medidas urbanas para protegerse de esto. Pero no se hizo nada. Bueno, lo mismo también se hace ahora en la Foz de, Amazo de la Amazonía. Todos los ambientalistas advierten que es un peligro fuerte jugar de explotación de petróleo en esa zona. Pero el mensaje es, no me importa, son negocios, lo vamos a hacer de cualquier manera. Sí. Y es chocante que, que esto venga justamente cuando eh, la crisis de Río Grande del Sur solo se agrava. Plinio, hay otro tema que tiene que ver con integrantes de la familia Bolsonaro el senador Flavio Bolsonaro, en este caso uno de, de sus hijos ¿no? Eh, que está impulsando la privatización del litoral brasileño Sí, este Flavio Bolsonaro es un fanático de privatización del sí. litoral ¿no? ya tiene una, una pelea pública con, con el jugador de fútbol, Keith Charleston. porque ah, sí. le quiere robar porque Richardson con la plata grande que ganó se compró una una isla, una pequeña isla en el litoral de Río de Janeiro. Pero resulta que esta isla le interesa a Flavio Bolsonaro. Entonces, Bo Flavio Bolsonaro lo quiere echar porque tiene el interés en esta isla. Esto para decir nomás que Flavio Bolsonaro tiene siempre la mirada en las islas. Ahora quiere hacer una emenda constitucional para permitir la privatización del litoral brasileño, es un negocio de grandes proporciones porque el litoral brasileño es inmenso el litoral es un patrimonio de la del Estado brasileño y el encargado de, de administrar el problema es la marina brasileña él quiere retirar esta tutela de la marina transferir la pose el, el poder sobre el, mu el municipio, sobre el litoral para los municipios y permitir que el municipio venda para el sector privado, no hay que explicar mucho, no Ángeles sí. es un negocio sí. ¿no? es un negocio sí. inmobiliario de grandes proporciones y son los intereses de estos grupos predadores que empujan Eh, Flavio Bolsonaro a esto. Da la muestra de lo que significa la ultraderecha en Brasil. No sí, sí. Es el reino de los negocios y no expande a que estén tan cercanos de los milicianos de Río de Janeiro. Bueno, ¿y por qué aparece acá Romario y la corrupción en Río de Janeiro? ¿Cómo, cómo puede ser esto que haya fútbol y... En el medio y la corrupción y todo esto, ¿cómo puede ser? Sí, también quedé espantado porque CBF <risa> es una empresa tan tan idónea, tan honesta, tan transparente. Que, ¿no? ¿no? <risa> que todo lo que está en el fútbol me espantó. ¿no? En realidad, eh, Romario es senador brasileño por el partido de, de Bolsonaro, del PL, Partido Liberal, y Hay una delación de un empresario en un caso de corrupción en el municipio de Río de Janeiro. Bueno, y resulta que Romayo y el vicepresidente del Flamengo están mancomunados, están juntos en esta operación. Es una noticia, digamos, que no tiene mayor relevancia. En realidad es una noticia de las páginas policiales. Pero es interesante para que se vea la promiscuidad que hay entre los, digamos, la corrupción, el Estado y el, el fútbol aquí en Brasil. Sigamos por eh, Lula y derrotas que está teniendo, eh, derrotas sucesivas, de alguna manera nos decís vos, a nivel del Congreso brasileño, Plinio. Sí, esto es una noticia importante para quien lo... los oyentes aquí ahí de, de, de, de Uruguay, sepan cómo anda el gobierno. ¿no? Y el gobierno anda bien mal, y anda mal también en su uh, base parlamentaria. Esta semana uh, hubieron por lo menos dos votaciones muy simbólicas de lo que se pasa en el Parlamento brasileño. ¿no? Y, da, y, y, de, y muestra un poquito el patrón de, de, de lo que está ocurriendo En la, en la alta política brasileña. ¿no? Estos dos casos son, primero, eh, la derecha votó un, un proyecto que prohibía la salida de presos para visitar la familia en días festivos, por ejemplo, Navidad, que es una medida contraria a todos los especialistas en la cuestión eh, carceraria, porque parece que para la resocialización de los presos Es muy importante que ellos no pierdan el contacto con la familia y que, que no sean totalmente deshumanizados. Bueno, la derecha prohibió las salidas, y Lula vetó algunos de estos eh, de este de, algunas de, de, de, de digamos bot, vetó la ley, pero esta ley fue derrotada por una votación muy grande, no trescientos votos contra 126. ¿Por qué es importante este número 126? Porque esto da más o menos la fuerza del gobierno. Los, pero ¿cómo, digamos, qué pasó? Pasó que el Centrão, que ahora está en el gobierno Lula, en pautas ideológicas y moralistas, se alía a la ultraderecha y le impone derrotas fuertísimas al gobierno. Esta fue una. La otra es, una, es un veto a una ley que pasó en la época de, de Bolsonaro y el Congreso derrotó el veto en dos aspectos que son interesantes. ¿no? Primero, la criminalización de la fake news. La derecha no quiere que esto sea criminalizado. Y segundo, eh, la, la, la, la, el aumento de la punición para crímenes de militares que atentan contra el Estado de Derecho. Y la derecha tampoco quiere que se aumente la punición de los militares. La votación fue 317 contra 139. 139 es la fuerza real de Lula. Lo demás depende del Centrão y de negociaciones que pasan por dinero para los diputados y una pauta que no sea, digamos, ideológica ni moralista. Bueno, eh, obviamente nos queda un tema que preocupa muchísimo en todo Brasil, pero también en toda esta región, que es lo que ha pasado en Porto Alegre, lo que ha pasado en todo Río Grande do Sul, que fueron las inundaciones, toda esa, esa parte de la cobertura del problema, pero ahora es qué viene para adelante. Yo he visto en muchos lados la comparación con lo que pasó en Estados Unidos con el Katrina. muchas cosas que tienen que ver sobre operaciones inmobiliarias y mil cosas más, ¿no? Pero, ¿cómo lo estás analizando vos? Mira, yo creo que es un un, bueno, un buen mirar, Ángeles, mirar para Katrina, porque lo que va a pasar aquí es una especie de la solución será una raíz cúbica de lo que pasó en Katrina, ¿no? Es un país más subdesarrollado y más pobre. Entonces, lo, el... el, el digamos, el descaso que hubo en Catrina aquí será potencializado. Pero yo creo que la gran noticia en Brasil hoy es Río Grande do Sul, ¿no? Todo pasa por ahí, porque en realidad eh, se va naturalizando la catástrofe, pero la catástrofe se impone a la, a la población. Sí. Esta última semana tuvimos más lluvia, más inundaciones, algunas inundaciones muy de, diferentes del anterior, porque eran de aguas residuales que salían de los alcantira, eh, alcantira, de alcantarillados de ellos ¿cómo se alcantarillados sí. entonces dejaba la, la, la ciudad con un olor horrible y con un estado sanitario pésimo, bueno y a esto se agrega el frío ¿no? llegó el frío y entonces la gente está debajo de agua en En, en abrigos muy precarios y con el frío. La agua demora mucho para, para, para despejarse, ¿no? porque hay problemas de todo tipo, todos los, todo el equipo eh, público para sacar el agua no funciona porque no fueron man mantenidos. Los trabajos de socorro a la gente... se van desvaciando, entonces el entusiasmo que había en el primer momento con gente de todas partes de Brasil que se iban a Rio Grande do Sul ya se está desvaciando, porque mm. ya no es más un evento mediático, no es una fiesta, es un problema social dramático, empiezan las, las enfermedades, mucha contaminación por eh, urina de ratos, no que es tospiroas, entonces La, la crisis social ahora se agrega a la, a, a la crisis ambiental. Los patrones empiezan a presionar a los trabajadores para que vuelvan al trabajo, sea lo que sea, y el Estado demuestra absoluta falta de coordinación y sobre todo de planeamiento. No hay un plan ni municipal, ni, ni del gobierno estadual, ni del gobierno Federal. Entonces cada uno eh, tira por su lado, todos responsabilizan el otro, ¿eh? y la población queda totalmente desvalida. A esto la derecha aprovecha, tiene actuado con mucha agilidad ideológica ¿no? y avanza para culpabilizar el Estado y para presionar el Estado para que dé plata para socorrer. el capital, la iniciativa privada, ¿no? Y a esto todo empiezan una cosa que no aparece en la media, pero que nosotros conversamos con los compañeros y ya se ve protestos, ¿no? Vienen algún, algunas manifestaciones, algunos cortes de carretera, cortes, digamos, por manifestaciones, entonces estamos asistiendo de manera silenciosa, se, sí. se empieza a, a engendrar en Río Grande del Sur una gran crisis política y que si la izquierda no tiene una una propuesta, un programa para enfrentarla, yo creo que puede eh, fortalecer todavía más a la ultraderecha que se viene con una idea que toda la culpa es del Estado, sí. sin hablar en realidad los grandes culpados, sin eximir el Estado, los grandes culpados son el agronegocio Que, que está en el en la origen de todo este desastre y la especulación inmobiliaria es verdad bueno, cerraríamos Vamos. por ahí cerraremos por ahí siempre lo que viene de Brasil infelizmente son noticias tristes no, pero, eh, no es realidad. solo en Brasil no es solo en Brasil pero lo que alegra o lo que anima más que alegra, lo que anima es el, la capacidad de ver los problemas y de estar dispuesto a A, a no ser pasivo frente a ellos, sino a, a actuar, ¿no? Y es en, la, en el mismo camino que estamos. Sin duda alguna. no la, El primer paso para salir de este problema fuertísimo es entender lo que está pasando en toda su profundidad, qué es lo que tratamos de hacer aquí en Radio Centenario. Te agradecemos mucho por eso, Plinio, y la semana que viene estamos en contacto nuevamente. Con gran gusto. Un fuerte abrazo a ti, a Hernán y a todos los oyentes de Radio Centenario. Hasta la abrazo, próxima. Un abrazo, Plinio, a los compañeros de Contrapoder también. Chao.